querer, pueden vivir con uno 30 años y muchos más, pero con un descuido parten la pesca y se van, pueden vivir con uno abar sabe que con ella no puede ni el mismo diablo Apenas lo observaba y lo miré de arriba abajo No sabe que con ella no puede ni el mismo diablo Por eso de este mundo yo me quisiera marchar Porque me duele mucho cuando se me trata mal Por eso de este mundo yo me quisiera marchar Porque me duele mucho cuando se me trata mal Y tanto que las quiero y sin ella no puedo estar